una dimensión tal vez distinta cuando ustedes la puedan ver de la importancia que tiene que hoy hola lavarría comience a albergar durante un mes está esta muestra de miguel de molina recién reseñaba marcelo una de las, las actividades culturales que estamos desarrollando estos días y que piden las fecha y que no nos alcanza el tiempo para poder disfrutar de todos los hechos culturales que tiene la ciudad a todo eso hay que agregarle un trabajo que permanente y constante en todos y cada uno de los barrios de la ciudad. Que hacen posible que los alabarrenses vayamos entendiendo que la cultura también es un instrumento de integración. Que las políticas culturales nos permiten incluir a gente, a chicos, a hombres y mujeres de la tercera edad, que en otros momentos de la vida y en otros momentos de la historia era impensado que a través de la cultura, a través del arte, a través de las distintas actividades que se desarrollan, estar sentirse parte de una ciudad, sentirse parte o sentirse acogido por parte de las políticas del gobierno. Esto a nosotros nos llena de orgullo porque esto tiene una dimensión internacional, nos hace una ciudad referencia en materia cultural en la región y en la provincia de Buenos Aires, pero también hay muchas cosas silenciosas que tenemos que conocer los alabarrienses que se hacen porque se hacen con los impuestos que ustedes pagan y que nos permite llevar adelante una política que ojalá nos haga nos haga una ciudad mucho más inclusiva, mucho más integrada. Esta, esta posibilidad que tenemos hoy de albergar la muestra eh, es producto, como se dijo acá, del trabajo de un gobierno. No es un área ni una decisión política solamente de un intendente, sino de un gobierno que pudo recuperar este lugar de una asociación que nos permitió a nosotros por 20 años disfrutar de este, de este lugar y transformarlo en este centro cultural que tanta eh, necesidad le estaba haciendo a la barría falta y que evidentemente la prueba del uso que tiene a diario o mensualmente, este lugar ha dado eh, muestra acabada de que nos hacía falta tener este, este espacio para albergar la cultura eh, o la barriencia o la cultura internacional que nos permite darse un lugar eh, absolutamente acogedor y destacado para, para poder desarrollar esta, estas actividades. La, la muestra de Miguel de Molina tiene algunas características que, que vale la pena reseñar, la historia de Miguel de Molina. Es una dialéctica entre el autoritarismo y las dictaduras y la democracia y la tolerancia, pero no es poca cosa, no es poca cosa cuando el mundo ha elegido el camino de la democracia, de la tolerancia, del respeto por el otro, de, del respeto por la por la elección sexual, de, de, de la orientación sexual de cada uno de, de las personas. Y esta fue la historia de Miguel de Molina, las persecuciones por su arte, las persecuciones por su violencia sexual, y esta dialéctica entre el autoritarismo y las dictaduras de España y la de Argentina, Y, y aquella mujer fantástica como fue perón que, que lo recogió, que le abrió las puertas del país y que comenzó sí. a poder trabajar y actuar en Argentina estas cosas que a veces quedan en la memoria de un pueblo vale la pena eh, cuando vamos a mostrar arte eh, cuando vamos a mostrar la obra de una persona de también porque son parte de la vida de una persona y por qué un artista trasciende o por qué un artista se lo olvida y en algún momento vale la pena este, rescatarlo eh, con, con, con de la manera que lo estamos haciendo en este momento Agradecerle finalmente a todos los que hicieron posible desde la gestión municipal, a Eduardo, a Diego, a, a Benjamín y a, y a Agustina Marino que hacen posible que hoy tengamos esto, pero también a todas las obras públicas que permitió eh, que hoy estemos disfrutando de, de esta noche, es a dios pero también del escenario que se pudo ordenar y, y armar de este centro cultural que tiene una versatilidad eh, y una calidad que sin duda, eh, un poco un poco, se va escuchando y se va referenciando provincialmente en nuestra ciudad gracias a este Centro Cultural. Y agradecerles nuevamente la presencia de todos ustedes, eh, son tal vez lo, los privilegiados de conocer la primera en esta primera mirada y les agradecemos la difusión que puedan hacer de esto. Nosotros en tenemos orgullo de que hoy Olavarría y no un gobierno, que la Olavarría pueda estar recibiendo esta, esta muestra, que es una muestra para todos ustedes y como pasó con Dalí, vamos a hacer un gran esfuerzo, que todos aquellos chicos mayores que tal vez Eh, les resulte imposible acceder a, una, a esta jerarquía internacional y que hoy por estar en Olavarría les vamos a facilitar de la mejor manera posible su acceso a Dalí lo visitaron 30.000 personas esto es una muestra de otras características pero sentimos orgullo porque en aquella oportunidad los chicos de las escuelas rurales pudieron venir a Olavarría a ver esa muestra de Dalí era un hecho único de que esos pibes pudieran haber compartido haber visto, haber vivenciado la experiencia son chiquitos ellos de conocer una obra de allí. Esta vez vamos a hacer exactamente lo mismo. Que la cultura esté al alcance de todos, que la cultura sea un instrumento de integración y de inclusión social, para nosotros es un objetivo como gobierno, pero creo que crecientemente es un objetivo que como ciudad, la alabarrienses lo compartimos. Muchas gracias por estar acá y bienvenidos a esta muestra.